Hola, y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy voy a explicarte una nueva expresión. Bueno, en realidad, voy a explicarte varias expresiones. Son expresiones muy parecidas y que tienen un significado muy parecido. Liarla, liarla parda y liarla gorda. Además… Te contaré algunas alternativas que puedes utilizar y al final del episodio practicaremos la conjugación y la pronunciación. Hemos creado este episodio por un comentario que Tatiana hizo en nuestro canal de YouTube. Ella tenía una duda sobre cómo utilizar estas expresiones. Vamos a intentar hacerlo como siempre, explicando su significado y contando pequeñas historias para que escuches las expresiones en un contexto. Las expresiones liarla, liar la parda y liar la gorda se utilizan con mucha frecuencia en las conversaciones informales, en las conversaciones que los españoles tenemos todos los días. Así que es recomendable que las conozcas y que sepas utilizarlas. Antes de empezar, me gustaría comentarte que ya están disponibles los audiobooks en la página web. Si quieres más información, puedes visitar los enlaces del menú principal de nuestra web. Allí encontrarás información sobre el audiobook 100 episodios, el audiobook 100 episodios más, el audiobook 200 episodios y el audiobook sobre el aprendizaje. Si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del formulario de contacto o mediante las redes sociales. Intentaremos contestar lo más rápido posible. Liarla. Acciones en el pasado. Voy a comenzar explicándote qué significa liarla. Liarla es una palabra que tiene tres significados diferentes. Es posible que conozcas uno de ellos. Liarla se utiliza para decir que alguien se ha equivocado, se está equivocando o se va a equivocar. Alguien ha cometido un error, está cometiendo un error o va a cometer un error. Te diremos algunos ejemplos después. Liarla se utiliza cuando el fallo, el error, causa un problema un poco grave. Por ejemplo, imagina que acabas de hacer un examen de matemáticas. Sales de la clase Empiezas a pensar en las preguntas del examen y te das cuenta de que has cometido un error. Un error que hará que suspendas el examen. Te molesta saber que has cometido ese error, porque en realidad sabes hacerlo bien, pero no te has dado cuenta o te has despistado. Por este motivo, vas a suspender. Le dices a una compañera de clase, la he liado. Con esta frase quieres decir que has cometido un error grave, que sabes que has cometido ese error, pero ya no puedes hacer nada por solucionarlo. El error tiene consecuencias negativas. Vas a suspender. Con solo decir, la he liado, tu compañera ya sabe todo esto. Liarla. Acciones en presente. Voy a contarte Otra pequeña historia para utilizar otro tiempo verbal. Escucha atentamente. Imagina que estás aprendiendo a cocinar. Has decidido que vas a hacer una tortilla española. ¿Una tortilla de patatas? La tortilla de patatas es una de las recetas más populares de nuestro país. Tu pareja te está enseñando cómo se hace la tortilla de patatas. Para hacer la tortilla de patatas, tienes que usar huevos, sal, patatas, aceite y cebolla. Se pone todo en una sartén y se calienta en el fuego. Pasado un tiempo, hay que dar la vuelta a la tortilla. Si no le das la vuelta, se puede quemar. Y, efectivamente, has tenido la tortilla demasiado tiempo en el fuego y se está quemando por debajo. Tu pareja te dice… Dale la vuelta a la tortilla porque la estás liando. Tu pareja quiere decir que se está quemando y no podréis comer. En este caso, estamos usando la expresión con una acción que ocurre en el presente. Cocinar la tortilla. Liarla. Acciones en el futuro. ¿Qué ocurre con el futuro? Pues vamos a hacer lo mismo. Te voy a contar una pequeña historia y podrás escuchar cómo se utiliza la expresión cuando hablamos del futuro. Imagina que estás hablando con un amigo sobre fútbol. La semana que viene hay un partido importante de tu equipo favorito. El portero de tu equipo no está en buena forma, no ha entrenado bien o tiene algún otro problema. Su rendimiento ha bajado mucho en los últimos partidos. Te preocupa que el portero pueda tener un fallo grave durante el partido. Hablando con unos amigos les dices Nuestro portero la va a liar parda. ¿Quieres decir que tienes miedo de que el portero cometa un error? En este caso, para hablar del futuro, se suele utilizar una perífrasis verbal. Concretamente la perífrasis que usa ir más a más un verbo en infinitivo. Si quieres más información sobre las perífrasis verbales, puedes escuchar el episodio número 163 de nuestro podcast. En el episodio 239 te explicamos la expresión meter la gamba. Tiene el mismo significado. Si quieres, también puedes escuchar ese episodio. Otros significados de liarla. Bien, liarla también se usa con otro significado. ¿qué más significa liarla? A veces se utiliza esta expresión cuando quieres explicar a alguien que lo vais a pasar muy bien. Los españoles utilizamos esta expresión en muchas ocasiones cuando hablamos de salir de fiesta. Por ejemplo, imagina que el próximo sábado celebras el cumpleaños de uno de tus amigos. Tus amigos y tú estáis preparando una fiesta sorpresa. Va a ser una fiesta espectacular, y habéis planeado hacer muchas cosas divertidas. En un momento de la conversación dices, el sábado vamos a liarla. Quieres decir que vais a pasarlo muy bien, que vais a bailar mucho, que vais a gritar mucho, que vais a cantar o cualquier otra cosa que se te ocurra. Va a ser una fiesta salvaje. No quiere decir que vayáis a hacer algo malo. Simplemente que vais a divertiros mucho. Liar la parda, liar la gorda y liarla gordísima. A veces se añade una palabra a liarla. Liar la parda, liar la gorda o liarla gordísima. ¿Qué diferencia hay entonces? ¿Cómo cambia el significado cuando se añaden estas palabras? Cuando hay alguna palabra detrás de liarla, Simplemente es una forma de aumentar su significado. Si la has liado, has cometido un error de consecuencias graves. Si la has liado parda, has cometido un error de consecuencias gravísimas. Date cuenta de la diferencia. Liarla, consecuencias graves. Liarla parda, consecuencias gravísimas. Como te dije antes, es una forma de aumentar el significado. Lo mismo ocurre con liarla gorda o liarla gordísima. Añadir estas palabras hace que aumente su significado. Si vamos a una fiesta y decimos «vamos a liarla», significa que vamos a pasarlo muy bien. Si decimos «vamos a liarla gordísima», significa que la fiesta será increíble que vamos a pasarlo muy, muy, muy, pero muy bien. Como ves, las expresiones liarla, liarla gorda y liarla gordísima tienen el mismo significado. La diferencia es que cuando la liamos parda, gorda o gordísima, el significado de la expresión aumenta. De las expresiones aumentativas, creo que la más utilizada es liarla parda. Liar la gorda y liar la gordísima se utilizan menos. Liar la parda, gorda y gordísima. Practicar la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación con estas expresiones. Vamos a practicar con dos tiempos verbales y la expresión liar la parda. En primer lugar, vamos a practicar la expresión con el pretérito perfecto compuesto. Probablemente este es el tiempo verbal más utilizado con esta expresión. Como sabes, este tiempo verbal se utiliza para hablar de cosas que ocurrieron en el pasado. Repite después de mí intentando copiar la pronunciación y la entonación. Si no te sale bien, no te preocupes, puedes volver atrás y repetir el ejercicio. Vamos allá. La he liado parda. La has liado parda. La ha liado parda. La hemos liado parda. La habéis liado parda. La han liado parda. Date cuenta de que esta frase puede referirse a dos cosas. O alguien ha cometido un error muy grave, o alguien lo ha pasado muy bien haciendo algo. En la vida real necesitas el contexto. Ahora vamos a practicar con la perífrasis verbal IR más A más infinitivo. Esta perífrasis verbal se utiliza para hablar de cosas que ocurrirán en el futuro. Generalmente se refiere a un futuro cercano. Vamos allá. La voy a liar parda. La vas a liar parda. La va a liar parda. La vamos a liar parda. La vais a liar parda. La van a liar parda. Perfecto. Nada más por ahora. ¿Alguna vez la has liado parda? Seguro que sí. Todos lo hemos hecho alguna vez. A veces da un poco de vergüenza. Si quieres, puedes compartir con nosotros alguna anécdota o alguna situación donde la liaste parda. Puedes usar los comentarios de la web. Recuerda que, si quieres, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, Facebook.